Meen ik sin bailar, suerte que te vi, cantando, Ik weet niet wat ik ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto es Racing, el día lunes comenzando una semana de tranquilidad nuevamente, de satisfacción, porque Racing ha ganado su segundo partido consecutivo después de una racha negativa, también de dos encuentros perdidos, y nada más ni nada menos que un clásico, un nuevo clásico. Una tendencia que viene llevando este equipo en el torneo, que ha jugado... Tres de los cuatro clásicos y los ha ganado con la base invicta. Datos positivos que marca la estadística hasta este momento de nuestra querida academia. Eh, decíamos un día, un fin de semana y puntualmente un día sábado, una noche de sábado, eh, donde nos encuentra viendo a Racing como no muchas veces lo vemos, ganando y goleando. En un partido muy especial, muy raro, diría yo. Eh, obviamente, como digo habitualmente, vamos a estar analizando eh, lo que fue la goleada de Racing 4 a 0 frente a San Lorenzo porque vamos un poco más allá. Si no, el programa sería muy corto. Sería un título, Racing ganó, goleó, está prendido en la punta y se terminaría el programa. Por eso, vamos a estar analizando esta victoria importante porque lo deja Racing en una situación expectante, en el torneo, está a dos puntos de la punta, ya casi en la mitad del mismo, con muchas cosas positivas por rescatar, con muchas cosas también por mejorar, pero se vivió un sábado de tranquilidad, un sábado atípico, donde me parece que Racing aprovechó situaciones que muy pocas veces las aprovecha y claro que está bueno también eh, Racing y el Banó dos triunfos hablábamos antes de estos dos clásicos de cinco partidos importantes que cuando pasaran los cinco íbamos a poder determinar para qué estaba este equipo obviamente por la situación en la tabla Racing se encuentra hoy ...con dos de esos tres partidos... ...de esos cinco... ...mejor dicho... ...con victorias... ...y justamente en dos clásicos... ...yo particularmente creo que viene... ...el tramo más difícil de estos cinco... ...no digo que San Lorenzo y Río... no sean fáciles... ...pero me parece que... ...por la actualidad de cada uno... ...vienen los tres partidos... ...más complicados... ...de este... ...mini torneo de cinco fechas... ...ojalá dentro de tres fechas... ...lo veamos a Racing en esta situación a Un par de puntos Disputando el tramo final Seguramente Porque si en la fecha número 12 Te encontrás a dos puntos de la punta O puntero o, o peleando El tramo final lo vas a tener que jugar Decididamente para salir campeón No te queda otra alternativa Ese sprint final que uno siempre habla Ya con casi todos los grandes fuera Ya con partidos importantes fuera Puede ser un buen punto de partida para Racing desde ese momento al tramo final del campeonato eh, pero claro que estamos contentos que estamos muy felices por la victoria, por la manera, digo, por la contundencia luego quiero hacer obviamente estoy con Oscar Forlano y Diego Morris en unos minutos nada más va a llegar aquí eh, quiero hablar puntualmente de hincha, de la gente de Racing porque la noto rara ...sí, por ahí es un disparador bueno para que... ...aquellos que nos, escuch que nos escuchan habitualmente... ...se puedan comunicar y dejarnos su opinión... ...sí, eh, que nada más genuino que, que la opinión del hincha de Racing... ...Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido... ...¿qué tal Diego, cómo te va? Muy buenas tardes para todos... ...y sin dudas de lo que... Lo, si algo que queremos marcar más allá de esta... ...de esta goleada, frente a San Lorenzo... ...un clásico rival... Eh, ...sin duda que no nos vamos a virar atrás de un resultado sabiendo que todavía quedan muchas cosas por, por mejorar en el juego, de que Racing sin duda se encontró con un montón de, de ventajas que le dio, un equipo que, ¿no? fíjate vos, ¿no? lo paradójico, en el fondo dio realmente, ¿no? le dio muchas posibilidades, un equipo dirigido por Caruso Lombardi realmente sorprende, un equipo con muchos jugadores en el fondo, con mucha experiencia, que cometieron realmente... Eh, errores impensados, ¿no? El jugador de, sí, de, sí. de tanta trayectoria, pero Racing le supo sacar provecho. Racing fue un justo ganador. Y creo que, vos decías, estamos contentos, por lo menos en mi caso particular, te digo que estoy muy contento por algo que tiene que ver con algunas premisas que veníamos marcando: eh, aquello de darle tiempo y continuidad al trabajo del entrenador algo que sin duda bueno, por suerte se cumplió y los resultados se están, se están viendo eh, en esto que pasó frente a River y frente a San Lorenzo. Eh, en algún momento marcábamos, ¿no? Por ahí el hecho de no quedarse de alguna manera eh, presos de, de nombres que tengan que ver con, con mucha trayectoria, casos muy puntuales, el de Camoranesi y San, donde de estos micrófonos dijimos que por ahí era el momento de darles un descanso, se hizo y se vio una mejor versión del equipo y sin dudas algo que en mí siempre fue una bandera y por eso digo que estoy muy contento y que tiene que ver con que me parece que por lo menos eh, lo más positivo de este equipo lo tiene en tres cuartos de cancha para adelante y tiene que ver con jugadores muy jóvenes el caso de Vieto, el caso de Centurión lo mismo el propio Ciculini. o sea que en definitiva estos chicos que uno realmente hizo mucho, mucho ímpetu con que debían estar en cancha que deberían ser de alguna manera un poco los que le podrían cambiar la cara a este equipo son los que terminan partido tras partido ...cuando Racing consigue una victoria... ...siendo de alguna manera las figuras del equipo... ...entonces... Eh, ...contentos... ...con el resultado... ...entendiendo de que hay mucho por mejorar... ...pero sí también... ...con esta satisfacción por lo menos en lo personal... ...que algunas cosas que se dijeron en estos micrófonos... ...se cumplieron y están dando resultados... ...decía al comienzo Oscar y en un rato lo vamos a analizar... ...puntualmente el partido... Eh, de, ...de un partido especial... ¿Por qué especial y raro? Porque obviamente y creo particularmente que la diferencia no fue tal... ¿sí? No vi un partido de 4 a 0 contundente con baile... Como te indica un marcador así... Me pareció y coincido en esto con el técnico... Luego en conferencia de prensa reconociendo que fue... Un partido parejo... Donde Racing logró abrir el marcador... Y también en esta... Le doy la derecha su velía aquí... En el fútbol argentino... Cuando un equipo se pone al frente... Es una ventaja importante... Hoy, sí. como está el fútbol argentino Y... Digo raro, no solo por la diferencia Porque luego el partido A los promediando del segundo tiempo Ya no tenía sentido, ¿sí? Racing ganando por una diferencia abismal sí, Con jugadores, jugadores de más Ahí, ya un ya no más sentido. De ahí apareció de Racing no llevar a, a este San Lorenzo necesitado sin duda, a cometer este tipo de infracciones que bueno lo, lo, o sea se malo en lo numérico pero tenía que ver con lo que pasaba en el campo de juego sin duda ¿No era producto de la casualidad no, no sin duda si digo además que en un partido parejo Racing se encuentra eh, en ventaja numérica en el marcador y también en cuanto a jugadores luego apareció el código del futbolista claramente cuando Racing entró a tocar para atrás y los costados porque no quería eh, quizás seguir acrecentando el resultado Que hasta ahí estaba bien eh, Pero extrañamente digo Ante una contundencia tal Desde, desde en cuanto al resultado No me pareció que en Racing Haya una figura estelar ¿sí? Podemos cada uno opinar Y saber y decir qui para quién Me ¿sí? parece que el Chico Vieto hizo un partido Pero sí, bueno, bárbaro ¿eh? yo creo yo particularmente... Si lo querés puntuar no menos de 8 puntos El bueno, partido del Chico Vieto Yo creo que la figura fue el arquero de Racing Otro que fue importante, sí, sin duda Importantísimo, sí, no sí, solo sí, por el penal De la manera, la convicción ¿sí? Cuando eh, eh, Toma la responsabilidad luego De una situación difícil para Racing Porque Racing venía a agarrar dos penales Si bien él no los había agarrado Otra vez de local, para abrir el marcador Toma la responsabilidad, muy sereno Convierte... De manera fantástica Y luego tiene dos tapadas En momentos cruciales todavía del partido Sí, ¿sí? porque recordemos Que la tapada de, que, que tiene en el segundo tiempo eh, Al chico que entró por... A Ruiz A Ruiz eh, Que entró eh, por Piatti Es una tapada majestuosa, ¿no? En un momento del partido que. Sí, una pelota abajo complicada. Complicada. Sí, bueno. Pero no fueron tantas las llegadas de San Lorenzo. No, eh? claro, que la digo... dejara por arriba del travesero, Estuvo... esta que haces mención, Estuvo... algún otro tiro de piati que pasó cerca al palo. ¿Tuvo no llegó San Lorenzo, tres o cuatro, ¿Tres no, cuatro no, no, no, no, no, Está bien. No mucho más de cuatro. Sí, eh? está bien, pero digo, Racing habrá llegado seis o siete, tuvo una efectividad tremenda. Sí. Con dos sí. goles en contra. Quizás con dos balones que vas a saber uno donde terminaban... No, hubo uno que... El que, el, que digamos, ¿no? El tercer gol... No, el cuarto gol... hay una que, que le empujan, que, que, que lleva la pelota abierto... Sí. Que igual terminaba dentro del arco... Eh, bueno, hay que ver cómo terminaba la jugada... Pero digo... Racing tuvo esta cuota de suerte que... No estamos acostumbrados los hinchas de Racing... Porque generalmente no sé adverso cuando hablamos de suerte recién tuvo esta cuota de suerte y bienvenido sea y la sumpa por delante esa es la mirada ¿eh? normalmente no, por bueno, ejemplo el error de, prosper, de no lo que quiero decir el error de prosper y vos, no sé Entiendo lo que querés decir, sí. no digo que no comparto lo que estás planteando, sino que me parece que esta torpeza, por ejemplo, de Prosperi en el penal, sí. es necesario, metiendo el codo, sí. claramente, por delante de Villar, uh -huh. que estaba de espaldas al arco, sí. o sea, más que suerte me parece que hay un error no, no, no, grosero eso. de Prosperi sí. y que vos decís, pero la, o sea, normalmente, y es cierto, uh -huh. y no voy a nombrar para no caerle las tintas sobre nadie, en este momento que estamos todos, como decís vos, tranquilos y contentos, pero ha pasado en Racing, eh, que en algunos en algunos jugadores. Eh, en estos partidos así Tan cerrados Han cometido Este tipo De, de, de equivocaciones Como en este caso Fue sí. prosperi Con la camiseta de Racing Y terminaban De alguna manera eh, Inclinando la balanza Por un lado Para el otro Esto fue Un error Que cometió El equipo rival no. Racing supo aprovechar Esas ventajas Que dio San Lorenzo Y lo dije Al comienzo del programa eh, eh, Pero me parece que eh, hablar de suerte es minimizar algo que hizo Racing, que dar un paso adelante importante con respecto a River, un equipo que peleó el partido en la mitad de la cancha, que salió rápido de contra, que fue contundente y que aprovechó todo... Lo que le dio este San Lorenzo, que decíamos, ¿no? Eh, la verdad sorprende tantas ventajas en el fondo, un equipo dirigido por Caruso Lombardi. No, digo, eh, no, no minimizo, Oscar, y, y no cargo las tintas sobre eso. Es un argumento más, un agregado, a esto de que quizás, normalmente en Racing, cuando un jugador o un defensor rival despejaba, se iba al lado del palo, el arquero la agarra, de casualidad le venía, eh, la encontraba. Digo, tuvo esa cuota de que en eh, el momento justo, porque en el segundo tiempo, cuando todos veíamos quizás los primeros 3 o 4 minutos, un Racing tirado atrás y un San Lorenzo obviamente con la obligación yendo, ya hablábamos de un segundo tiempo para sufrirlo, eh, Racing esperando de contra y rápidamente encuentra este gol ante un centro eh, del Chico Vieto... Eh, Que, que la pelota trata de ser despejada y termina en la red Racing se pone rápidamente en el segundo tiempo dos goles arriba en la primera llegada prácticamente del equipo que te da otra tranquilidad, otra, tranquilidad otro, otra manera de jugar pararte distinto en la cancha y en cuanto a valores digo eh, puntualmente quiero hacer mención a un jugador que quizás no lució ¿sí? pero es un jugador al cual me parece una de las dos mejores incorporaciones obviamente uno es el Tano Ortiz Pero quiero destacar mucho, por lo hecho en cancha de River y por lo hecho eh, el último sábado con San Lorenzo, lo de Diego Villar. Un sí. jugador que, si bien no ha lucido eh, de manera espectacular, digo, eh, lo que coopera con el equipo. Porque recordemos que con River jugó de tres, sí. desluciéndose él, sabiendo que él dio su lugar, pero lo hizo por el equipo, ¿sí?, jugando con San Lorenzo por derecha por izquierda y terminó jugando de lateral por derecha sí, sin cierto. ningún inconveniente no hay inconveniente en la hora del juego sin inconvenientes en poner peros ¿sí? es que estaba la necesidad también un poco de su del día por ahí dale no sé algunos minutos en cancha al Chico marini y lo que días, Entonces, porque la realidad es que cuando salió Pichu entró Camoranesi ¿sí? y alguien tenía que cubrir esa banda y tranquilamente podría entrar el Lluigi, sí. sin embargo eh, Villar fue a jugar de lateral por derecha Digo, este, este tipo de gestos de este tipo de jugadores Bienvenidos sean ¿sí? Que hacen lo mejor que pueden En el lugar donde el equipo los necesita Después puede rendir bien o mal Porque uno no le puede cargar tintas a un jugador que es Volante ofensivo Cuando juega de lateral por izquierda ¿Qué podés criticar? Un tipo que está haciendo lo posible Para hacer lo que le pide el técnico Y lo mejor que le cabe al equipo Bueno, el fin de semana este pasado Terminó jugando de lateral por derecha Empezó por izquierda, luego de volante por derecha Un jugador completo ¿Sí? Y, y, y tenía ganas de hacer mención Porque de, esto, de este tipo de jugadores Se nutre un plantel y un grupo Y bienvenido sea para Racing ¿sí? Un jugador que esté bien predispuesto Para jugar en el lugar que el equipo lo necesite Sí, no, pero eh, más allá de esto que, que me parece bien, totalmente válido ¿no? La, eh, Esto que querés de alguna manera marcar uh -huh. ¿no? Este sacrificio de Villar Por ahí un jugador más eh, predispuesto para, para manejar la pelota Y, eh, y teniendo, claro, que hacer funciones defensivas Por, eh, de alguna manera, sin duda ¿no? O sea, aceptar las indicaciones del entrenador Pero también para dar una mano al grupo y uh -huh. al equipo Pero equipo. me parece que, eh, sin duda, insisto ¿eh? Más allá de que queda mucho por delante Que Racing no manejó la pelota Que con Peatti en cancha Racing tuvo problemas Trabajando sí. a espaldas de Peletieri uh -huh. Pero eh, me parece que este equipo eh, De alguna manera... Mostró frente a San Lorenzo varias de las cosas en las que cree el entrenador Que es la presión en la mitad de la cancha, salir rápido de contra Tratando de aprovechar la velocidad que tienen estos pibes fantásticos Como son Centurión y Vieto, más todo lo que está aportando el chico Zuculini Que decíamos que pedía ser titular y por suerte lo está haciendo uh -huh. Entonces me parece que de a poco va encontrando lo que quiere el entrenador Y los nombres para el equipo Hay que darle la derecha también a Javier Cámpora, ¿eh? Que ha tenido una buena actuación, obviamente el gol convirtió, eh, hace esta actuación y, y el convertir me parece que hace aún más que quede realidad San eh, en cuanto a titularidad, digo. Eh, me parece que Cámpora eh, aprovechó la oportunidad que tuvo. Eh, perdena que tuvo las sí, no, pero... Esta de... sumándole esta de San Lorenzo que me parece que aquello que marcábamos que tiene que ver con que si el equipo no jugaba para San, más allá de que para el entrenador sí, fue un sí. jugador muy importante, sí. lo hizo saber en, sí. en aquel famoso entrenamiento, uh -huh. eh, sin duda es que el equipo no iba a modificar su estructura en base al Pepe. Entonces, decíamos que dada la velocidad de Vieto, dada la velocidad de Centurión, la movilidad con la que juega Racing si no tenés dinámica realmente no podés de ninguna manera ser parte de ese engranaje uh -huh. que intenta el entrenador de tres cuartos de cancha para arriba por eso es que se pedía gritos lo de Cámpora no por una cuestión de, de comparar si es más o menos goleador si está en un mejor o peor momento que el Pepe San sino que simplemente por características daba la sensación de que Cámpora debería estar en cancha como lo hizo y sin duda no y aparte encima anotándose en la red sí. creo que ganándose un lugar sin duda entre los titulares sí digo eh, darle a la derecha un buen abajo, la primera oportunidad en cuanto a, eh, desde el inicio como titular si sí lo hizo el frente a Colón en la revancha en un partido que ya no tenía mucho sentido si bien Racing fue a buscar la heroica no lo pudo lograr en la revancha de la Copa Sudamericana dio esta vez desde el campeonato su primer chance me parece que bien aprovechada más allá del gol, bien aprovechada en cuanto al tiempo de juego corriendo, metiendo, apoyando, eh, estando en Movéndose, el área, moviéndose mucho. en sintonía con viento y con cinturón. exactamente, Algo que no es fácil. No, no claro que no. Por eso no, sí, no, no pudo usar nombres de peso. Sí, sí. Eh, no puede Camoranesi. Uh -huh. Entonces Racing tiene, va, yo creo que el entrenador cada vez está más convencido de esto, ¿no? Sí. De tres cuartos de cancha para arriba, creo que que esa esa diferencia, si es que puede hacer Racing eh, eh, dentro del campo de juego, sin duda está eh, en estos chicos. ¿Se acuerdan, no, que hace unos días les dije? Que en diciembre se podía ir un jugador. ¿Se acuerda el dato que le di, no? Sí, sí, sí, como no. Téngalo está, en cuenta, está, está, eh, claro. no, no se me olvide, ¿eh? No, no, no, lo tengo muy claro. Lo, lo tengo agendado. Téngalo presente porque es primicia de esto, es Racing, ¿eh? Bueno, me alegro. Téngalo presente. Sí. Uno nunca sabe. ¿Habló con el director de la radio? Sí. ¿Qué le dijo de mí? Que me quede, que me vaya, ¿qué le dijo? Que lo quiere mucho. Ah, bueno, me, ¿Qué quedo, que, me quedo más tranquilo. ¿qué ah? quiere que Después de River y San Lorenzo le dijo que me quede. Que se quede, que bueno, se quede. Bueno, me quedo más tranquilo. 4535-5707, la vía de comunicación de estos Racing. Sebastián Gorosito está en el día de hoy en la producción. 4535-5700, nuestro contestador automático me olvidé el disparador eh te quería tocar un tema de, en cuanto al hincha la gente de Racing que ahora vamos a estar hablando en minutos nada más sé eh, para dónde vas que está exigente me parece no, bien ¿eh? no, no, no, no que espera más me parece no, eh, fantástico no, no por ahí, ahí. totalmente probable no, no, por ahí viene por otro lado ah, viene por otro lado no sé. eh, viene por otro lado y, y ahora lo vamos a comentar y analizar a, mí, a mí, mí me dio esa sensación yo pensé que hablabas de de, de eso no, no de, siempre de que más allá de 4-0 la euforia sí. la alegría no, no, no. como que todavía no no, no hay el ¿no? Bueno, el Está probando para con el equipo? Puede ser un motivo, ¿eh? Puede ser un motivo por el cual eh, yo vea eh, a la gente, al hincha, eh, de esta manera. Es una mirada muy particular, pero estaría bueno que, que, que la tratemos. Eh, Gastón, si te parece, vendemos por primera vez. Recordando, como siempre, que 4535-5700 es nuestro contestador. Vendemos y volvemos. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. Nos acompañan a POPs.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 Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker, la mejor calidad en plastificado, naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL, teléfono 49-24-1997. Fábrica de naipes, La Española SRL, excelencia en naipes, teléfono 47-54-2636. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar.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 Fin del espacio publicitario Argentina 570 Perinete y Ochoa Simes y Colombati y Walter Fernández Rubén Paz y el Turco García No, no. La mejor dupla de la historia de Racing La tenemos nosotros Diego Morris Y Oscar Forlano Esto es Racing 19, 26 minutos Segundo bloque de es Racing Y como la mejor dupla La tenemos nosotros Oscar Fernando ya estaba Lo escucharon Acaba de llegar Mi amigo personal El señor Diego Morris lo no lamento para ustedes, Coren eh, Bueno, no se lamenten tanto por mí ¿Cómo le va, Morris? ¿Cómo anda? Muy bien para todos Muy bien, Coren Muy tranquilo Relajado uh -huh. Muchos sé que me están esperando Para que yo... Uh hable. no sabe cómo está La eh, gente He tenido hasta complicado. mensaje de texto Sí, sí A mí también me vas a decir hoy La verdad, voy a decir lo que siento, lo oh, que Dios. siempre hago uh -huh. O sea, no me puse un, un speech para ver qué iba a decir con respecto a algo que, Primero quiero aclarar que cada día que gana Racing o cada partido que gana Racing Me pone feliz, especialmente por el hincha de Racing ¿Está bien? Uh -huh. eh, porque la verdad que uno eh, se pone contento de ver al hincha de Racing Un hincha que generalmente siempre ha sido golpeado por el equipo dentro de la cancha Cualquiera sea el entrenador, cualquiera sea el, el cuerpo sí. técnico Y cualquiera sea eh, el once titular o los once titulares O los dieciséis o los que se presenten o el plantel que tenga Pero me parece que si uno analiza el juego Podemos decir que lo que, lo, lo que hablábamos el viernes Estábamos bastante en lo cierto Yo dije que San Lorenzo no iba a ir a colgarse el travesaño uh -huh. Y realmente no lo hizo Especialmente en el primer tiempo Manejó más la pelota que Racing Y, y realmente eh, se dieron un par de circunstancias que Racing las supo aprovechar Y está bien que las aproveche y las aprovechó porque Racing las eh, exigió al rival uh -huh. Tampoco coincido con muchos que dicen Racing ganó de suerte No, sí, no. no eso no eh, eso Muchos no, dicen eso, no eso no no palazo, y no eh. lo coincido porque Porque para que sean goles en contra, Racing tuvo que tirar centros atrás, Pero tuvo seguro. que estar metido dentro tuvo del que área. Sesionar, tuvo que generar el error del rival, aparte que si no la mete Gentiletti y la deja pasar, está Campo y hace el gol, Exactamente. O sea, hay un montón de circunstancias, si sí es cierto Sí sorprende los errores, no al claro, fondo Es que son es errores de jugadores eh, individualmente claro, bastante decíamos. flojos Claro, lo de lo con trayectoria, un entrenador como Caruso Lombardi que uno imagina casi hincapié en ese tipo de, de, de, de zona del campo Ver ese tipo de errores no era lo que uno esperaba No, para Pero nada Racing supo sacar provecho de supo eso Supo sacar provecho, fue casi, te diría, eh, aprovechó el, casi al 100% de las oportunidades sí. que tuvo Y, y realmente esto también es un mérito. Yo creo, quiero decir algo, porque obviamente la obliga, critico al entrenador desde el juego, siempre hablo lo mismo, siempre hablo en base al entrenador de Racing, su día y el juego del equipo. No, no. hablo de si su día... es un buen tipo, un mal tipo, no, eso no me meto en esas cosas. Yo, por muchos se confunden, se creen que porque yo hablo mal del entrenador en cuanto al equipo, en cuanto a cómo juega Racing... ...estoy hablando mal del tipo y quiero que se vaya... ...yo nunca dije que quería que se vaya... ...siempre dije que... ...reconozco que labura bien en la semana... ...pero que no se notaba en los fines de semana... ...esto es lo que dije y lo sí, sigo sosteniendo... Sí. ...a ver... ...tal vez me equivoqué... ...labura bien en la semana y los fines de semana se ve lo que él quiere... ...entonces uh -huh. tal vez se le equivocó. yo, ...y lo dije en un momento... ...no me va a gustar nunca la manera de jugar de este Racing... ...y lo digo... Ante un 4 a 0 arriba Frente a un clásico rival como San Lorenzo Y reconozco que Ganó tres clásicos A Independiente, a River y a San Lorenzo Algo inaudito sí. Algo muy pocas veces visto sí, no, ha, goles. No, ha, no ha sido eh, Saja y, y en este caso eh, Porque siempre estuvo Saja en el arco sí. En los tres clásicos Se lesionó con Independiente Pero Saja en el arco no ha recibido goles Y quiero decir algo Para mí Y esto lo, lo, lo llegué a A entender después de este partido uh -huh. Creo que lo mejor que hizo Subeldía Hizo algunas cosas bien O varias cosas bien Por sí. ejemplo poner a los chicos en cancha Tratar de darle ejemplo eh, a, a un montón de... Eso, eso es lo mejor bueno, que Para diga. mí lo mejor que hizo Subeldía es Darle al grupo la importancia Que el grupo se merece Manejar el grupo de determinada manera Que hoy en día los que no juegan No están enojados, o por lo menos no se los nota y eso me parece Utilizó que es, a los 23 jugadores Eso me parece que es un mérito Sin dudas Hacer que el plantel esté concientizado en el grupo Más que en lo individual Y algo que decía Diego la semana pasada con respecto a Villar eh, Les hago un punto muchachos Porque tenemos en línea a Fernando Ortiz eh, Capitán en algún momento, cuando no está Saja ¿sí? eh, Fernando, buenas tardes Diego Coren de este te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Diego? Buenas noches para todos Bien, bien, bueno, contento, me imagino que con la misma felicidad que tiene usted de ir ganar dos triunfos consecutivos, lo difícil que es en el fútbol argentino ir ganar triunfos, eh, y más aún eh, en clásicos. Eh, me imagino que Europa está, si no en su mejor momento, por ahí. Eh, sí, estamos bien, estamos felices porque se ha ganado dos partidos importantes, con la que significa un clásico y, y como muy bien dijiste ganar dos partidos seguidos es muy es muy difícil este partido pero ya lo disfrutamos, se disfrutó todo, todo el domingo, ya hoy pensamos en Colón, que va a ser un partido muy difícil sábado y, y ya estamos trabajando para eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Oscar Fardano? Te saluda. ¿Qué tal Oscar? Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, el otro día lo escuchábamos, ¿no? Después del partido, alguna declaración, ¿no? De, del chino Saja, diciendo, bueno, que él planteaba que hay eh, equipos que él entiende que están mejor que Racing. Eh, la pregunta tiene que ver, bueno, esta vez a vos, ¿no? ¿Vos crees eso mismo? ¿Vos crees que hay que esperar? Eh, ¿Ya tienen un objetivo marcado después de, bueno, eh, medio campeonato, tres clásicos ganados? Sí, quizás Sebastián quiso decir que a lo mejor hay equipos más regulares que nosotros, o como más años trabajando como equipo que nosotros eh, obviamente que, que eso cuesta mucho eh, hacerlo en, en nuestro fútbol y nosotros estamos recién empezando bueno, como queriendo hacer las cosas bien a nivel equipo pero obviamente que con lo que dijo Sebastián yo estoy totalmente de acuerdo nosotros estamos eh, encaminando este racing para estar en el pelotón de arriba y, y pelearla ahí hasta el último Y la consulta tiene que ver también, bueno, no, esto, esto que marcaba quedó muy claro con respecto a, a la paridad o no con el resto de, de los equipos del fútbol argentino Y más allá de estos resultados que son muy importantes, ¿no? Le han ganado a River en cancha de River, han eh, goleado San Lorenzo Y parecería, ¿no?, que hay todavía como, como una deuda pendiente con respecto a que no termina de convencer el juego del equipo ¿Vos cómo lo vivís esto? Yo, yo soy de la idea que cada partido es diferente A veces uno Trabaja una semana pensando que va a salir de una manera Y sale de otra o, o piensa que va A salir un equipo El contrario diferente Y te sale de distinta manera, uh -huh. Hay distintas cosas para verlas de, de, Depende del punto de vista que vos quieras tomar La forma de deuda Creo que el domingo El sábado, perdón Quedó un poco demostrado que el técnico hizo hincapié en la ofensiva y se ha demostrado un, un equipo con mucho más volumen de juego más sí. allá de, de que San Lorenzo pudo haber quedado con jugadores menos pero el equipo ha intentado de mitad cancha para adelante jugar eh, hemos creado bastante mano a mano o sea, le llamaba deuda de, de, de esa deuda pendiente pero nosotros estamos tranquilos que trabajando seguramente van a seguir llegando a mejor juego y teniendo más posibilidad de ganar Fernando, Diego Morris te saluda eh, No escucho, discúlpame ¿Cómo te va, Diego Morris Te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, bien, buenas noches Hace un rato que me parece que, por lo menos yo, esto es lo personal El mérito que le doy a su del día hasta aquí eh, Es que me parece que, que formó un buen grupo Si bien todavía uno no puede ser tan lapidario y decir que el grupo ya está Y acá en racing tiene grupo para rato Pero se lo nota eh, a los que salen comprometidos y no enojar, por lo menos para el afuera como pasa en otras instituciones no ahora, siempre, históricamente se dio que aquellos que no juegan están con a veces lo hacen saber eh, y me parece que Racing eh, su día ha sacado a Camoranesi ha sacado ahora a San y, y no por lo menos desde afuera se los nota como que están todos juntos, todos unidos, esto es así desde el afuera, vos que estás adentro Sí, primero somos profesionales, acá todos trabajamos para una misma institución y, y como dijiste vos, a veces se nota el fastidio de cada jugador, quizás importante que venía jugando y quedar afuera, eh, cada uno sabe manejarlo, eh, me saco sombrero por los chicos que están enfocados, arrancados hoy en día, no en los once iniciales y, y, y han tirado para adelante, eso quiere decir que el grupo está firme, está fuerte, al que le toca estar dentro del campo de juego está está siendo apoyado por su compañero del mismo puesto de la fuerza, eso es muy importante porque le da la tranquilidad al técnico que, que tiene el grupo entero. Así que, pero el grupo ha demostrado siempre al que le toca estar, y va a tener el apoyo de todo su de su grupo nos tenemos que acostumbrar a ver a un rango jugando en base a el rival que le toca y me pre te pregunto obviamente frente a River se juega de una manera frente a San Lorenzo de otra, frente a Independiente de otra y esto me atrevo a decir, no sé si compartís no creo que esté buscando un destino en cuanto a la manera de jugar por ejemplo como te pasó a vos en vélez que Vélez juega de una determinada manera siempre ganando o perdiendo Racing me parece que se trata de moldear en base al rival y sacar provecho de ello esto es lo que noto eh, para mí esa respuesta es lo que, la tiene que dar el técnico yo te puedo responder que acá somos todos profesionales y tenemos que atacarlo, a, acatar lo que diga el técnico en su momento del rival que está enfrente las disposiciones tácticas las maneja él y uno tiene que estar a la disposición de lo que él pretende en los últimos partidos él creyó lo conveniente con distintas tácticas y, y hemos sacado partido adelante así que lo que él crea conveniente nosotros tenemos que hacer lo que él pretende Estamos hablando con Fernando Ortiz central de la academia eh, Fernando, nosotros hace un par de semanas hablábamos de estos cinco partidos, los dos clásicos que han pasado y estos tres que vienen que iban a dar un indicio más puntual para que estaba el equipo, eh, han pasado dos clásicos con dos victorias eh, ustedes lo toman así también los tres que vienen van a marcar un panorama para el sprint final de este campeonato argentino tan parejo donde aquel que gana dos o tres partidos seguidos se prende rápidamente en la lucha eh, lo toman así también estos tres partidos que quedan con rivales que han mostrado alto duelo, difíciles eh, van a marcar una pauta para que está el equipo de la fecha 2 en adelante eh, principalmente, yo, yo soy de la idea de que todos los partidos son difíciles. Más uh -huh. bueno, allá de que nos toque en el real de turno, eh, en el fútbol argentino, eh, más en primera división, hoy nadie te regala nada. Sí. Cualquier cancha cualquiera puede sacar un resultado inesperado. Uh -huh. el, el, el ejemplo próximo lo tuvimos ayer en la cancha de L. Sí, es verdad. Eh, Sabemos que vienen rivales que seguramente van a estar en la pelea de arriba uh -huh. eh, Pero tampoco te voy a dar un, un, un partido determinante Como para decir si vamos a ir a buscar este partido Para tratar de culminar lo más arriba posible No, se si viene Colón, rival difícil que hemos enfrentado dos veces por una Copa Internacional Nos han ganado Tendrá que el técnico trabajar una semana para que él crea conveniente Que nosotros jugamos lastimarlo y después una vez que pasemos con él pensaremos en, en el rival que es de turno pero darte un partido, darte partido para decir para qué estamos, si, si pensamos así de, estaríamos por un mal camino. Eh, Fernando hace dos partidos ¿no? que terminan con el arco del cero. Sin duda que da toda la sensación que el equipo está solo en defensa, con tu trabajo, lo de Saja, ¿no? lo que hacen a mitad de la cancha Pelletieri y Suculini. Eh, digamos que la idea está en, en un equipo que se haga fuerte, o sea, de atrás hacia adelante, que de esa manera eh, sería más simple llegar a los objetivos. Sí, sí, es una de las indicaciones que el técnico baja de desde arriba y nosotros mismos de, de tratar de primero tener el cero o tratar de mantener el cero en casa y, y siempre después tenemos oportunidades a veces se dan en, en, en jugadas y a veces se dan en pelotas paradas pero trabajamos primero mantener el cero que, que seguro una chance vamos a tener pero en sí todos estamos trabajando en defensa, no solamente lo que vos nombraste es sí, sí. que el equipo te defiende y a la hora de, de atacar creo que lo hace de la misma manera Fernando, hay, hay, yo creo que hay dos grupos eh, dentro de este campeonato de equipos. Están los que juegan bien y están los que juegan, o los que juegan feo y los que juegan lindo. Dentro de los que juegan feo hay algunos equipos que están arriba y dentro de los que juegan lindo hay algunos equipos que están arriba. No bien por esa razón. No, no, ninguna de las palabras no, no la utilizo Pero ¿sí? vos me entiendes lo no, que voy, hablo del juego, ¿no? No, no, no hay irregularidades y irregularidades, las dos cosas. Y Pero sí. son todos irregulares, Fernando, fíjate que sí, todos pirac... Fíjate que decir la palabra fea no, no. Pero es una forma no, de decir no, estéticamente, es que estamos sí, hablando. Sí, obviamente, sí, sí, te, te entiendo, pero no. no te daría una opinión de eso, yo te daría más. Que, ...que Racing está eh, haciendo las cosas como para poder eh, estar en el pelotón de arriba... ...darte un, un, un, una palabra determinada no, no me gustaría... Pero viste que se habla mucho del juego, por ejemplo... ...se habla de que Boca está siempre arriba... ...pero no juega nunca bien o nunca lindo... ...porque bien... Eh, ...ahí sí comparto con ustedes los jugadores o los entrenadores cuando dicen... ...nosotros jugamos bien podremos jugar a esto y estamos primero... ...entonces eh, es irrefutable eso... ...ahora, jugar lindo, jugar feo... Uno habla de la estética, de, de, de aquel que tiene más la pelota, a, a aprovecha las oportunidades y que genera. A mí me gusta siempre como juega, O sea, a veces puede perder, pero a tiene una filosofía de juego, que se la dio Gareca y, y antes otros entrenadores, que siempre va, siempre propone y a veces por eso tal vez pierde. Hay otros equipos como Boca, que se cuida mucho, o Racing también. Que se cuida mucho, y yo a eso me refería, a, a, a la estética del juego, no a jugar bien o mal, porque se habla mucho de el jugadores argentino esto de, de que la mayoría juega mal y que hay muy pocos equipos que juegan bien. Y yo no sé si se, la palabra es mal, si sí, tal vez digo feo, lindo, por eso se me ocurrió decir eso. Sí, sí, sí, puede, puede cada equipo tener su, su, su estética, como vos bien dijiste, tratar de buscar la mejor forma de poder agradarle a todo el mundo. A veces se puede, a veces no se puede. Seguro, sí. La idea, la idea de Vélez... No te olvides que ya viene desde hace cuatro años atrás. Eh, es cierto. Y es un ejemplo que te cito y te voy a dar el ejemplo de Boca también, porque me lo nombraste. Eh, Boca jugará feo, pero es efectivo. Sí. Eh, está siempre peleando arriba Claro, sí, sí, sí. sí, lo con, respecto a Racing, sí con, con respecto a Racing nosotros estamos buscando mantener una regularidad. Eh, trataremos de, de, de seguir por esta senda de, de, de no perder y tratar de... de, de de ir en busca de cada partido de la forma que, que podamos seguir sumando puntos eh, Fernando, hay datos importantes que tiene este equipo porque si uno quizás se mete en estadística, ¿eh? que muchos le gusta ha convertido tres goles de pelota parada y no lo han convertido a Racing en pelota parada eh, y creo que eh, más allá de que estemos hablando en este momento con vos eh, eso es un punto muy importante en esta situación No solo por tu experiencia, por tu altura digo, por el manejo que tenés en el fondo eh, y si no te queda un trabajo importante en ese sentido, no es casual que en la mitad del campeonato prácticamente, no solo si no se ha convertido en tres oportunidades sino que no lo hayan hecho ni siquiera un gol sí, completa parada ¿algo que sí. se trabaja? estás vos como sí. el cabecilla en todo esto, ¿no? en el fondo sí ob obviamente que se trabaja el técnico también hace hincapié en la semana para eso luego yo a veces te agarran rachas, uh -huh. a veces en pelota parada Puedes tener en cada partido un gol un gol por no por distracción sino porque que queda eh, ahí la pelota y la tenés para empujar, sí. no en racha a veces la pelota parada, uh -huh. por mala suerte si te converterían siempre de cabeza si sí estás hablando a lo mejor algo que tenés que hacer mucho, mucho atención, sí uh -huh. pero la estamos manejando, yo creo que todos somos eh, de esa manera para poder defenderla No solo yo, sino La gente que lo defiende también lo hace Igual o parecido igual que yo El otro día eh, Sebastián Saja, eh, medio riéndose Decía que él grita Él trata de dar muchas indicaciones Pero que vos le ganás Lo mismo <risa> peor, eh, ¿no? Sí, puede ser sí. <risa> A lo mejor viste, feo no se escucha es muy lejos pero, Claro, está más cerca Sí, yo lo escucho en, lo, lo justo y necesario Pero yo también he reconocido que a veces termino mucho más cansado de la garganta que de los pies ahora te hago la última y te agradezco eh, por, por, por la nota eh, porque siempre está bueno hablar con un tipo como vos que no tiene que hacer, dice las cosas que, que siente esto eh, ¿van a jugar contra el equipo que más nos superó de que estás en Racing? no, no allá cuando jugamos en Colón los goles de, de ellos perdón, fueron errores nuestros Iván que no pudo trabar, Mati que dio un pase erróneo. Eh, pues, quizás el segundo tiempo de acá la vuelta a la Copa sí no, no jugaron un poco mejor. El primer tiempo lo superamos ampliamente. Sí tiene jugadores equilibrantes. Este eh, Chico Muni, el delantero ayer por derecha, uh -huh. que no recuerdo el nombre que jugó contra Vélez. Hoy. Graciani eh, exactamente. Hoy Gigliotti que está derecho uh -huh. eh, Bastilla para mí es un jugador excelente que, es un, que, que te distribuye mucho el juego va a ser un partido lindo lindo porque siempre hay ser de revancha y particularmente Que nadie le gusta perder, pero va a ser el mismo partido. Fernando, te agradecemos la comunicación, ha sido muy gentil. Eh, siempre es lindo ver el fútbol con, con Fernando Ortiz, que realmente, como decía, eh. Sí, eh, te, eh, Yo le quiero sí, decir. Si es, eh, ¿Vos sos cabulero, Fernando? O, ¿O ahí en el plantel son cabuleros? Eh, no, yo no, ah bueno tengo, pero tengo algunas cosas pero no, entonces, no le llamaría a, a la... Lo que pero... te iba a decir entonces no te lo digo. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? No vas a decir? Por, por una cuestión u otra, sí. Racing ha jugado nueve partidos. Exactamente. Yo he ido siete. Sí. De, los, de los nueve hay dos que no pude ir por X motivo. Sí, sí. No fui con Belgrano ni con estudiantes, todos no. los demás fui. No. Digo para que si le decir a su del día, porque no sé si vea a entonces el sábado. Entonces, Mira, la morgue, termina la por favor. No, yo sé esas cosas no las no la miro para nada. No, no, no, no, Están cada uno en lo que piensa, en no, lo que cree. Entendé bien la Pero directa quería agarronear y que me lleven ustedes. <risa> El enemigo, decir, problema. Gracias, Fernando, un abrazo. Lo mejor para la semana Chile y para el resto del campeonato. ¿Te imaginas? Voy Argentina hace muchos años y vamos Racing, ¿no? Y te imaginas que están a dos puntos a esta altura del torneo, expectativas van a estar vamos a estar todos pendientes de ustedes esperando que, que se termine peleando este torneo y ojalá, eh, ojalá eh, consagrando eh, a Racing campeón, que es lo que todos queremos. Un abrazo, y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, saludo para todos. Un abrazo, eh, Fernando Ortiz. Pedíamos no caudillos líderes ¿no? en este equipo, sí, tanto tiempo lo dijimos, no es Aja, bueno, desde el arco, ahora con la llegada de Ortiz, sin duda que, que Racing lo tiene sí importantísimo, realmente en el subcapital, ¿no? está bien lo que digo, Subcapitán está perfecto ¿Sí? desata sí. y luego el Tano Ortiz eh, lleva la, la y justo banda. a mí me, me, me sí. tuve esa pregunta con respecto a, la, a, esta, a esta supuesta deuda que tiene el sí. equipo con el juego y no lo hablaba desde, desde mi lugar sí. sino pero que que existe no eso no claro el ambiente que sí. de que Racing tiene eso todavía pendiente uh -huh. pero me parece que con, que contestó muy concretamente ¿no? que el equipo está tratando de ser sólido y lo está demostrando 19.47 minutos, atrasadísimos. Estamos con el tema ventas, por eso vendemos. Morris, si te parece bien, si eh? no, no lo llevar a Santa Fe. Quiero a la gente, a veces alguno coincide conmigo que Racing, Imposible. a pesar de que va ganando sí. y que va cerca de la punta, sí. sigue jugando feo. Con respecto a eso de la gente y cortito, y feo, a ti no le gustó, pero yo es lo que opino. Digo, no con feo. mucha de Racing. No. Pero un equipo con 11 modelos, son todos lindos, como le gusta a Morris. Oscar Forlano sigue demostrando la edad sí. no entiende nada sí. eh, quería hacer referencia con respecto a la gente cortito antes de ir a la tanda y quiero que luego de ella me den su opinión Pero no esto es raro el hincha Racing Racing. No, no sé si es por esto, esto equipo, no está Diego. bien, pero no sé si por esto dice Oscar que no lo es, termina. Me pareció ¿sí? podía ser. Esas trasero y no lo vi. No gana partidos, gana partidos, y sí. está bien y son importantes. ¿Vos y ¿Crees nadie que es por puede, eso? Nadie puede eso. La tres clásicos, no podemos, sí. ¿Vos ¿Crees que el hincha le está faltando algo? Que, que nota que, que algo sí, falta. El hincha le está faltando juego, no hay juego. Racing no juega. Racing, el hincha va a ver a Racing ganar. Si Racing no gana, generalmente Sufre, porque sí. encima sufre la derrota o el empate Y encima sí. el juego que siempre lo sufre sí. Porque es muy feo sí. Lo importante es que le sigamos dando continuidad A un proceso de trabajo Nadie dice que dice lo los chicos, eh? no Yo, yo dije, ah, no, yo, bueno, esperá ¿Qué sí, te tipo, pasa? El no te percibes de No, no y bueno, no, quiero, quiero, agregar, quiero agregar lo que opino con respecto al está, equipo bueno, el bombo. Dio, eh, bien, Que, que sigan los chicos en cancha Con eso creo que por ahora vamos por el buen camino Bueno, el bambino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 Fujini, es Fabio Fabio. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Fujini, no te Cuyini. confundas. Lino 83. www.fujini.com. Fujini, Fabio Fabio. La peluquería. Lo demás es solo imitación.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 Cureband Apósitos Apoyas, cortes, cúrelas con Cureband El líder mundial en apósitos Distribuye Bull Sociedad Anónima ¡Fuerte Gio Moreno!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 Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen. Esto es Racing. Esto es Racing. 19:53 minutos. Último bloque de esto es Racing. Y tiene razón mucha gente fernando que pide una hora y media de programa porque siempre nos quedamos cortos Así que, por favor, eh, empiece a hacer los trámites necesarios. ¿eh? Ya nos ponemos en contacto con la producción. Bueno, muy bien. Eh, vamos a escuchar al hincha de Racing, ¿sí? Vamos a escuchar al hincha de Racing, que se comunicó y, y muchísima gente. Eh, pero la verdad es que no van a poder estar todos. ¿Eh? Pasemos la mayoría. Uno tras de otro, Morri, ¿te gusta, sí? Como venga, uno tras de otro. Como son papos de loco. uno eh. tras de otro. Dame primero, va a andar. Bueno, muchachos, Jorgito de Palermo. Siempre agradezco a ustedes en nombre de todos los que estamos en la oficina, pero también quiero agradecer en sí. nombre de todos a este muchacho gorosito que siempre pasa lo que uno habla, ¿no? Muchísimas no, gracias, no, gorosito. Estamos enloquecidos todos. Por fin, una gran alegría. Pero lo único que yo les pido es una cosa. Sí. A ver si dejamos a Cámpora. Terminemos ya sí. con este muchacho sal. Puede claro. ser muy buena persona, no lo puedo negar, tipo fenómeno, pero por favor... Entró, una sola pelota tocó Bueno, amigo, una aclaración eh, eh, Grosito, es, está en producción Es Gastón, nuestro operador oficial Pero Grosito es un ladrillo, gorosito Sí, sí, gorosito se lleva los laureles Y Gastón que labura y labura Pero es Gastón, eh Tiene proyección, si sí, va a ir bien pide, va a ir bien Dame otro bastante Hola muchachos Sí Víctor de Víctor, querido. Estoy muy, pero muy contento Aunque no me gusta todavía cómo juega, pero uh -huh. ganar estos tres clásicos seguidos sí. es muy pero muy importante. Uh -huh. Hacía mucho que no pasaba una cosa así. Es verdad. Así que vamos todavía, ¿eh? Vamos, vamos todavía a ver qué pasa. Un beso grande para todos, Víctor Rueda. Gracias, Víctor. Un abrazo grande para vos también. Dame otro, bastón Gracias, en solo bueno, por suerte jugó campo y en tres cuartos de... de partido, en tres cuartos del partido y su más que se fecha de, de San Espero que San vaya a la reserva, que se ponga bien en la reserva y que siga Cámpora en el plantel de primero Gracias muchachos, gracias. De nada amigo, ¿eh? Cámpora ha cumplido y seguramente, imagino, ¿eh? uno cree que seguirá con la titularidad. Dame otro bastón de ¿no? él. Buenas tardes, mi nombre es Sergio, soy sí. vigilador, soy llamado. Siempre llamo, espero que cada vez me pasen un mensaje Yo siempre hablo bien de su día Y no sí. me pasa el mensaje, no se sé, pues No se puede hablar bien del técnico no, Pero no. Quiero decir que su día logró algo que hace 10 años se logró logrado, tres clásicos al hilo Está jugando el equipo cada vez mejor Y creo que le va a tomar la, mucha, la boca a muchos Los que hablaron mal y pidieron que se fuera si de verdad se le queda a, a ganar la boca si eso se da, va a ser uno de los tres equipos Que logró ganar los cuatro clásicos En un campeonato Así que me parece que el futuro es más que provisorio Gracias, los escucho siempre y espero que esta vez me eh, pasen un mensajes Gracias, amigo. Eh, no, no, a ver, eh, aquel que habla bien mal de cualquiera, de los dirigentes, del técnico, de nosotros, eh, pasamos a todos. Eh, el tema es que no, a veces realmente nos queda corto, no tenemos tiempo. Mira, ahora nos quedan tres minutos y la toma se señala que tengo más de diez personas en el contestador y no, no podemos, eh, no, no podemos pasar a todos, no nos da el tiempo. ¿Pero a eh, un par más podemos escuchar? ¿Usted quiere escuchar un par más? Sí. Dame otro bastante, <risa> Creo, el perfecto, perfecto, me pareció impecable el juego. Eh, sí, este Campora se ganó la titularidad, eh, muy bien suculini. Es eh, realmente sí, si no, no me gusta pide eh, Coronado. ¿no? El coronado es creo lo que, que, que tiene que buscar otro. Bueno, no le gusta coronar, eh. Vieto, bien, la verdad que el chico anda bárbaro por el momento. Eh, hasta un momento, ver, otro de no quiere más, más, más. Buenas tardes, esto es Racing. Habla Gustavo del oeste, para decir, contento con el triunfo, muy contento por los sí. cuatro goles, pero con los pies en la tierra. Tenemos que serenarnos desde Racing y paso a paso. Y veo esta? que reflexionó su bel día, uh -huh. ha hecho cambios. Sí. Quiere seguir este muchacho Cámpora y Vieto. En el equipo y Zang es un jugador de nivel y se tiene que ir recuperando y puede entrar en los segundos tiempos, lo mismo que Auche. Bueno, eh, ¿tenemos alguno más, Gastón, ahí? ¿O estamos con poco tiempo? Estamos con poco tiempo, ¿no? Sí, estamos con poco tiempo, amigo. Nos quedan un par de minutos nada más. Eh, vamos cerrando, ¿eh? si le parece, Forlano. Y Una pregunta y para sí. el Racing mañana, eh, me gustaría. Mañana. Mm. Sí, para mañana, no hay tiempo hoy. Sí. Eh, estuve pensando Racing no irá a jugar nuevamente Esta vez en Santa Fe Ya lo hizo frente a River Con 5 defensores no, sé. no quiero decir que vaya a jugar nuevamente Villar de 3 Pero digo ¿Volverá a jugar con Migliónico? ¿Sacará a Corbalán de la cancha? Todo es posible La pregunta es está, está por Por algo que dijo Paradiso la semana pasada Dijo en un momento Yo lo escuché Dijo Ojo que este equipo puede volver a jugar con 5 en el juego Sí, y ahí, no, a mí no me de extrañaría, visitante. a mí no me extrañaría, eh. Y ojo que después viene Vélez, sí, eh. tampoco me extrañaría. Eh. Bueno, bueno, no sé bueno pero, pero después si de... hay... resultado no, traer, no, pero, no, ojo es una pregunta. No, no, no, pero no pero si si es yo claramente te plantea que no está atrás de una idea de juego, sino tratar de adaptarse lo más rápido posible a los jugadores que tiene y al rival Pente que no encuentre no en sea, cada eso, No, siempre no, lo hizo, ilicitante. siempre se manejó de esa manera. No tanto no. No, no consigo en el fondo, no, pero sí había. Es táctica, había ¿no? algunas cuestiones estratégicas. Cada vez que manejó el equipo sube el día Según la localía, según el visitante Según el rival Y eh, te quería hacer una pregunta sí. eh, ¿A fin de año son dos incorporaciones? Dos, sí Bueno, a ver, acá me pasa Yo una lista para Morris Sí, Puede ser Ingrid Gruque, Sofía Zamolo, Karina sí. Gelinek O Amalia Granata para ver un equipo lindo Como quiere Morris Ah, sí, bueno, estaría bueno, eh, gente linda Podés eh, elegir cualquiera de esos cuatro La recomendación para Subeldía si nos escucha eh, Ojalá habitualmente lo haga eh, que mira el partido contra Cerro Porteño de Colón, ¿sí? Que acaba, la semana pasada acaba de perder por la ida, ¿eh? de, de la llave de Copa Sudamericana 2 a 1. si miras el partido contra Vélez estamos en el horno, ¿no? ¿Cuál? Sí, digo, no, no, si te no digo Colón de local, Colón de local, enfrentando Cerro que... Porteño. Ya lo jugó Ojo. dos veces Racing ¿Y y Colón. Sí, Una Se conocen, ya se conocen, sí, sí, Racing sí? y Colón, sí, Bueno, a entonces nos vamos, se conocen. ¿Cómo me gusta que gane Racing, Colón? Sí, a mí también. Me encanta. Eh. A mí también me encanta. A mí también me gusta, ¿eh? Lástima sí. que no voy a poder ir el sábado, pero me gusta. Bueno, eh. No se ponga mal, Forlano. la noche decir... ¿Qué incorporaciones quiere? No vale amuleto, no vale amuleto. Bueno, de eh... las cuatro que no me... gracias por venir, Morris. A ver, sí, no voy a, jugar voy a fútbol Murray. Gracias por venir, eh. Vaya un desfile de momento. Me gustaría luego jugar Morris. al fútbol. Bueno, esto eh, me lo tenía que ir solo, porque eh, sigue, Eh, Nos reencontramos mañana, ¿eh? Como siempre, a las 19. Aquí en la 570, en Red Argentina, con muchísimos de Forlano, de Morris. De ¿Viene de Forlano? ¿Mañana? Sí. sí. No vengo. Bueno, hasta mañana, chao. Desde Radio Argentina AM 570 Le proponemos conocer Los acontecimientos que son noticia, Las opiniones de los protagonistas La realidad en que vivimos Radio Argentina Para hacer un presente Con futuro 570 Argentina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 4320-4900 Queremos defender tus derechos AM570 La experiencia en radio Argentina lo sabe desde siempre Por eso estamos con usted Radio Argentina AM570 Ya comienza... HD. HD, una hora con toda la actualidad deportiva nacional e internacional. Con la conducción de Damián Bertuetti y la participación de Tomás de la Torre, Daniel Fernández y Jorge Russo. HD. HD, hora deportiva. Todo el deporte, la actualidad, el humor y la mejor música. Lo tenés acá. HD, el programa más entretenido sobre deporte. Por Radio Argentina, AM570 au oh,